Hola, buen día, Dani, equipo, gracias por, por el llamado y por siempre estar ahí a disposición. Y、eh, exacto, viene ahora Chispa 2、eh, en este mes, el 21, 22 y 23 de abril. Y la propuesta, un poco, es consolidar lo que empezamos、eh, el año pasado, que es、eh, levantar algunas banderas、eh, que creemos importantes, como el derecho al juego libre, el derecho a las infancias libres,、eh, el derecho, por supuesto, a la cultura y a la educación, que, que bueno, desde la Universidad Sarmiento. Ya lo、no、vienen trabajando、eh, con otros proyectos y desde muchísimo、eh, tiempo antes. Y el festival específicamente、eh, trabaja con las infancias.、Eh, pensamos en, en un público entre un año, porque ya hay actividades para los más pequeños, hasta 14 años es el, el público、eh, que va a poder disfrutar de estas actividades, por supuesto, y su familia quien, quien los acompañe. ¿Qué condimentos se repiten de lo que fue Chispa 1 y cuáles son novedades en esta segunda edición? Sí,、eh, se repite.、Eh, lo que tenemos este año es、eh, muchas más actividades que proponen、eh, justamente el juego libre. n o、uh -huh. Vamos a tener, más allá de las ferias de emprendimientos,、eh, algunos gaseos b y en diferentes partes del campus、eh, espacios para que la familia y las infancias puedan jugar, por supuesto, a través de propuestas、eh, coordinadas. Por diferentes áreas, por ejemplo, viene el Consejo Federal del Juego Libre, que, que bueno, son educadores y educadoras que, de, de todo el país que se, que se juntan en este consejo y que están justamente proponiendo una ley nacional de juego libre. ...y Ellos vienen con un stand、eh, el día sábado donde van a estar desplegando un montón de actividades para、eh, justamente motivar al juego. Después vuelve a estar Pacapaca Paca, acompañándonos este año,、eh, específicamente con una kermés que estuvo en Tecnópolis,、eh, está siempre en Tecnópolis en el espacio de Pacapaca, Paca,、eh, donde bueno, los personajes de Samba, Nina、eh, y, y ahí del, de Pacapaca Paca van a estar、eh, a través de estos juegos、eh, en el medio del campus.、Eh, y después, bueno, tenemos los shows artísticos que. Que, como bien dijiste, la verdad e la calidad de estos espectáculos son, son de primera.、Eh, tenemos mucho circo,、eh, viene La Perinola nuevamente, que es una banda acá de la zona que está, va a estar presentando nuevos CD, nuevo CD, nuevos temas. Después va a estar p i t i p á también otro grupo de música.、Eh, pero bueno, la, la novedad pasa quizá por estos espacios que van a estar、eh, en el campus. Eh, durante todas las jornadas motivando、eh, a, a esto, ¿no? Al juego、eh, y, y transmitiendo este mensaje del、eh, de, de juego libre c o m como, como bueno, un, un lugar、eh, donde se tiene que justamente abordar de diferentes líneas y tratamos de hacerlo、eh, este año. El año pasado nos contabas que incluso había algunos puestos de comida para que las familias puedan ir, pasar el día, ¿no? compartir algo. En este caso sería、eh, pos-almuerzo, t una merienda y disfrutar de las actividades. ¿También se va a armar este año? Exacto, Dani, sí.、Eh, el horario de, del festival es de 2 de la tarde hasta 7, 7 y media, que es el último show. Y la propuesta es、eh, que eso, que vengan a pasar la tarde, ¿no? Y hasta i n c l u s i v el e día. Hay, hay cuatro puestos de comida que van a estar en la feria, donde tienen de todo, desde algo más de pastelería hasta algo más、eh, de, de comida, hay comida vegana.、Eh, la verdad que en cuanto a eso, pensamos、eh, en la familia que venga a pasar el día, no solamente a ver un espectáculo y se va, sino que le, le proponemos,、eh, aparte de ahí en la grilla, tantas cosas que. Que, que bueno,、eh, se van a querer quedar y, y, y el campus es hermoso también de la universidad para que vengan a tomar mate a pasar la tarde y van a tener todo para que suceda de la mejor manera. ¿Van a funcionar como el año pasado, en simultáneo? Mientras hay un espectáculo en el multiespacio, hay quizá, no sé, acrobacias en el campus, en la parte más al aire libre. Sí, bueno,、eh, la, la grilla、eh, se pensó un poco así, aunque、mm. por ahí no tan compacta, sino. Que va a haber espacios donde、eh, la gente no va a tener ningún espectáculo, pero sí va a estar habilitado, por ejemplo, la muestra de artes visuales, que en este año vamos a tener a Martín Morón, que es un ilustrador de, de acá de Malvinas, Argentinas, que tiene una carrera enorme y, y un, una trayectoria inmensa、eh, en cuanto a cuentos infantiles. Él va a tener esa muestra que va a estar abierta. Dentro de esa muestra van a tener un espacio de lectura y dibujo, que eso también va a estar abierto durante las tres jornadas.、Eh, una biblioteca, que la verdad y agradecemos a la, a la UBI de la Biblioteca de la, de la Universidad Sarmiento que nos posibilitó los libros.、Uh -huh. eh, va a estar esta quermés de Paca Paca, que está en los tres días. Va a estar este espacio de juego libre de, del Consejo Federal del Juego. Va a estar la feria, va a estar la placita, que la placita está ahí al lado de la Escuela Infantil de la Universidad. Eh, y es una p l a c i t a que se inauguró hace menos de un año, entonces、eh, la idea es que la puedan disfrutar mucho en esta edición de, de Chispa.、Eh, y después va a haber talleres que, en verdad, son como instalaciones que van a quedar para que la gente pueda disfrutarla durante todo el día. Por ejemplo, el, el taller de burbujas que lo hace el Museo Imaginario,、uh -huh. donde van a poder hacer burbujas, burbujas gigantes、eh, y eso va a estar durante todo el día. Eh, después, eh, un taller de cohetes también que le digas es que en diferentes momentos la gente se pueda acercar y pueda hacer sus cohetes.、Eh, y, y bueno, el museo, la verdad, que ahí lo, lo, no sé con qué sistema lo, lo, lo pueden contar mejor ellos, pero hacen volar por los aires. La verdad, que va a haber muchas propuestas para que puedan estar y disfrutar durante todo el día. Y algunos shows,、eh, por ejemplo, por día tenemos más o menos entre tres y cuatro,、eh, cuatro espectáculos,、eh, pero no se pisan uno y otro. Entonces,、claro. La idea es que, que tengan esos momentos libres para que puedan disfrutar otras actividades. Buenísimo. 21, 22 y 23 de abril vamos agendando. Este fin de semana, no, el próximo de 2 de la tarde a 7, en el Multiespacio Cultural, allí en José León Suárez, 1751 en Los Polvorines. Se viene Chispa 2. José, gracias por esta, por esta conversación, bueno, por esta propuesta que nuevamente ponen、eh, para consideración de las familias y para compartir. No existen muchos festivales para los pequeños y pequeñas en general. Hay algunas actividades que se arman como esporádicamente en vacaciones de invierno, pero en este caso, i n s t a l ó un festival Estas características para que las familias puedan disfrutar, totalmente gratuito, es,、eh, bueno, sin duda, un, un enorme gesto de la universidad para con las infancias de toda la región. Así que, bueno, desde aquí saludamos la iniciativa y nos quedamos invitando para el 21, 22 y 23 de abril también a acompañar Chispa 2. Gracias por este ratito, José. No, gracias a ustedes por el llamado y sí, los invito y las invito a que sigan también a la cuenta de Instagram de Chispa que vamos a estar subiendo estos días toda la información, la grilla detallada. El Instagram es festival.chispa, así que ahí le ponen, le ponen seguir y van a poder、eh, estar al tanto de todas las actividades. Muchas gracias, Dan i equipo, por el llamado y por siempre estar ahí dispuestos a difundir este tipo de, de actividades. Un abrazo grande. Abrazo grande para vos, José. Hasta luego. Hasta luego.